Ocho, cuarenta minutos, 15 grados es la actual temperatura en la ciudad de Santa Rosa y en Toay. Momento para hablar unos minutos con el defensor oficial Juan José Hermúa. Eh, Juan José, Pablo y Lautaro te saludan de Kermés. ¿Cómo te va? Buenos días, Pablo. Buenos días, Lautaro. ¿Cómo andan? Muy bien, bien. bien. Eh, a ver si podemos entender lo que ha ocurrido con el caso de Jessica Pérez, eh, que ella fue condenada hace unos años eh, por eh, un crimen, eh, le dieron ocho años de prisión y ya cumplió la condena y ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena un nuevo juicio. Eh, ¿Cómo puede ocurrir esto, eh, Juan José? Contanos, a ver. Eh, sí, Pablo, mira, eh, en realidad lo que ordena la Corte no es un nuevo juicio, ah. sino es eh, que eh, vuelvan a lo, los, los autos, la, la, el, el expediente, al tribunal de origen, es la audiencia de juicio, para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que ha expresado el Procurador Nacional, sí. eh, el doctor Casal. O sea que tiene que haber una nueva ah, sentencia. Tiene que haber una nueva sentencia, mm. acorde, esta nueva sentencia no, no, no puede eh, manifestar situaciones que no estén dentro del de dictamen del procurador eh, Casal, eh, que es el fecha 14 de septiembre de 2018. ¿Y qué dice el dictamen ese? El dictamen un poquito lo que hace es eh, acoger las críticas que hizo la defensa oficial en cabeza de Cristina Albornoz, que eh, es quien llevó adelante todo el procedimiento y la etapa recursiva. Eh, bueno, hoy Cristina ya no, no está entre nosotros, pero bueno, nos ha dejado esta, este, este legado en esta, en esta causa y creo que es una de las eh, mayores alegrías eh, en cuanto a resultados técnicos de la defensa oficial en los últimos años. Mm. Eh, haciéndote esa introducción, te digo de que Casal eh, eh, un poco analiza todos los argumentos que, que da eh, Cristina en el, los recursos, porque hace primero una, una impugnación eh, que tramita ante el Tribunal de Impugnación Penal de, de la provincia de La Pampa, después una casación en el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, el recurso extraordinario federal que es denegado y por eso llega en queja a la corte la Corte abre la queja y eh, empieza a, a tramitarse esa queja hasta que el eh, Procurador da este dictamen favorable para lo que expresa la eh, la, la defensa oficial. Los puntos eh, importantes que, que manifiesta es decir de que no ha dado una fundamentación idónea eh, suficiente los tribunales que... Eh, resolvieron las apelaciones y que resolvieron en eh, el debate condenar a, a Jessica en esa causa y que se desoyeron eh, los lo manifestados por eh, la defensa. Esto es que no se analizó debidamente una legítima defensa, que los presupuestos de la legítima defensa eh, se daban por eh, no cumplimentados, y eh, el procurador eh, con tino lo que expresa es que eh, estaban esos elementos que debían ser analizados con perspectiva de género y eh, que por un lado reconocían una, una violencia eh, intrafamiliar eh, constante y, y habitual, Y por otro lado, eh, decían de que no había una motivación suficiente para la reacción que eh, desencadenó el, el suceso. Eh, Juan José, ¿pensás que hay una cuestión de clase en este fallo? No creo que, que sea una, una cuestión de, de clase. Yo creo que es una cuestión de perspectiva de género, eh, netamente, porque... Creo que Cristina eh, en todo momento eh, brindó lo, los elementos necesarios para que se haga ese razonamiento. Eh, no tuvo suerte y, y recién ahora, después de ocho años, eh, se hace justicia, entre comillas, porque ocho años después entendemos que, que, esta, que esta situación eh, al día de hoy la sigue perjudicando a Jessica Eh, ella está bastante conmovida por todo esto, porque es nuevamente eh, revivir estas, estas situaciones, eh, sus hijos ya, ya están grandes, entonces son, eh, más allá de que se le ha dado la razón, ella lo, lo ha tomado con con bastante, con un, un sentimiento que, que no es el mejor. Eh, pero bueno. ¿Por qué? A eh, ver y porque se vuelve a hablar del tema, se, se vuelve a, a exponer su fotografía, eh, ella ahora tiene otros vínculos, el, el viernes pasado terminó el, el colegio secundario, logros que, que, que para ella eh, y, y para todos son muy importantes después de, de, de todas las situaciones que le tocó vivir eh, porque más allá del hecho que, que le toca vivir respecto de eh, la situación desgraciada que, que la tuvo como como partícipe, eh, lo que transitó después es un proceso penal con varios revés judicial y, y que ahora después de ocho años le digan que, que, bueno, que, que tiene razón, que, que se tiene que dictar un nuevo fallo con los elementos que eh, desde un primer eh, instante de la investigación, eh, lo, lo pedía su defensora, es como que es una es una situación tocante para ella. Eh, Juan José, ¿hay alguna explicación de por qué la Corte demoró cuatro años en resolver un recurso? Eh, mirá, Pablo, me, me encantaría poder respondértelo, es una situación que eh, se da a diario, no es... Eh, no es primero común que nos abran un, un recurso, nosotros esto lo hemos festejado dentro de la defensa pública porque nos han abierto un recurso y no eh, y es también en gran parte porque hemos tenido un dictamen favorable del, del procurador eh, nacional. Claro. Eh, la mayoría, y te diría que un 95%, la respuesta que tenemos es un sello... Eh, Con, con el artículo que nos dice que no van a tratar eh, claro. la, rechazado la, por la, inadmisible. una cosa Claro, así. rechazado es el, el, sí. lo que nosotros le decimos la plancha, le ponen una plancha que rechazado por, por inadmisible, artículo 280, uh -huh. y listo, y ya está, y se terminó. No, no. Entonces, y muchas veces estas pequeñas luchas que damos desde la defensa pública, Eh, las ves truncadas cuando sí, yo tenía un fundamento válido, certero para, para que me lo traten y uh -huh. tardaron tres años y me devuelven el expediente con una plancha de que no me trataron la situación, ¿se ah, entiende? Claro. Eh. Eh, Juanjo, ¿los jueces que tienen que emitir un nuevo fallo son los mismos? No, eh, van a, a se va a sortear un una nueva integración del tribunal de la audiencia de juicio para... Eh, dictar a la sentencia ahora pensás que en todo este tiempo hubo cambios en la perspectiva de la justicia o en la perspectiva que tienen los, los jueces a la hora de resolver una situación de este tipo te pregunto esto porque sos defensor debes actuar en causas por ahí eh, similares a esta que, que le tocó atravesar a Jessica yo creo que vamos aprendiendo de a muy poquito todavía falta muchísimo para cambiar uh -huh. eh, tenemos capacitaciones en la ley Micaela, pero habitualmente nos encontramos con audiencias, con, con debates que, que decimos qué, qué, estamos haciendo acá. No, no, no, no hay, no hay lógica en, y perspectiva en determinadas cuestiones que eh, hacen una de ellas al género, la otra es a la niñez. Eh, eh, creo que vamos aprendiendo pero de a poco. Eh, no no hay un montón de situaciones que se tiene que internalizar más esto que se tiene que visibilizar muchísimo más eh, y creo que todavía hay gente que le cuesta internalizar la perspectiva de género van a pedir una reparación desde la defensa pública todavía eso no no se no se ha hablado eh, es una situación que la puede llevar a a, a requerir eh, Jessica, eh, no sé eh, todavía si, si esto, no, no hay una posición desde la defensa pública y eh, en todo caso eh, se, se consultará a Jessica eh, antes de iniciar cualquier tipo de, de acción, cuáles son su, sus deseos. ¿Pero es una posibilidad? Es una posibilidad, una vez que finalice esta eh, Este nuevo, esta nueva sentencia. Una vez que esté dictada esa sentencia y que sea, como dice la Corte, con arreglo a lo determinado por el Procurador, que se analice debidamente un, una una emoción violenta, que eh, se analicen estos presupuestos con la doctrina que ha citado el, el Procurador eh, Nacional. Entonces, ahí, eh, una vez que tengamos ese fallo, se verán lo, los pasos a seguir. Ah. Bien, Juan José, no sé si querés agregar algo más, si no, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, no, solo lo único que um, volver a expresar es eh, que todo esto eh, es un logro de, de Cristina Albornoz, que bueno, seguimos nosotros en, en, la, en la función de, de, que, ella, que ella inició y, y estamos tratando de, de El, la defensa pública en su conjunto, se continuar con, con este legado, con, con este planteo de perspectiva de género que eh, es un hecho del 2012 donde no no era común eh, esta situación, más allá de tener eh, la ley 26485, eh, tratados internacionales, eh, Belén no pará... Eh, no, no, era común un planteo de estas circunstancias, y hoy, ocho años después, bueno, le dan le dan la razón. Eh, bien, Juan José, que tengas buen día, muchas gracias de vuelta. Buenos días para ustedes. Bien, Juan José Hermúa, eh, defensor oficial, contándonos de este caso, eh, el de Jessica Pérez, eh, que fue condenada eh, a ocho años de prisión por el homicidio cometido contra su ex el que era su expareja, Luis Juan Cisneros, eh, eh, ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de que Jessica cumplió la condena, eh, cinco años presa estuvo, eh, con prisión domiciliaria, eh, ahora eh, ordena que se emita un nuevo fallo, eh, que lo más probable que haga es la absuelva por legítima defensa, eh, según el dictamen que ha emitido eh, Casal, que